レスリング、レスリン l Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Good Show. Este es nuestro octavo programa del año. Mi nombre es Nacho y los acompañaré esta tarde. Estoy conduciendo con Pame. ¿Cómo estás, Pame? Hola, Nacho. Muy bien. ¿Un poco acalorada? Sí, la verdad que hace bastante calor. Mucho calor.、Eh, estamos teniendo una primavera otoñal. En este primer bloque también nos acompaña Nico. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Bien. Está Roberto. Hola, Pamé. Hola, Tamara. Hola, Pamé. Guille. Hola, Pamé. Y la Cami. Hola, Pamé. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Hoy es miércoles 12 de junio y, como siempre, nos encontramos de las 16:30 hasta las 17:30 por Radio c h a v a Roma 107.1. También nos pueden escuchar y、eh, encontrar en redes sociales, ¿sí? Como Radio Good Show, tanto en Instagram como en Facebook. Seguimos nuestro programa y ahora Tamara, Roberto y Guille nos presentan su columna de efemérides. Bueno, gracias, Nacho. No de nada. Para el día de hoy le trajimos una efemérides, ¿sí?、Eh, de un día que se conmemora el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Roberto? Del Día del Arquero. Del Día del Arquero. Exacto, o q u e se celebra hoy,、eh, 12 de junio, Guille? ¿Por qué? ¿Nos contás un poquito? El día 12 de junio. El Día del Arquero en Argentina se, cele se conmemora cada 12 de junio. Día del Nacimiento de Amadeo Carrizo. Arquero y leyenda de River. Bien, sí,、eh, Amadeo Carrizo, uno de los mejores en su puesto en la historia del fútbol. s í allá por 2011. El Senado de la Nación asignó el 12 de junio como el Día del Arquero en Argentina. Porque en otros países se, le, se celebra en abril, por lo que estuvimos investigando.、Uh -huh. eh, y como dato interesante, Carrizo fue también el primer arquero argentino en、eh, usar guantes. s í que en su momento se consideró como algo, una excen excentricidad. ¿sí? ¿Sabían esto? No, yo no. Ni que era por él, esto del Día del Arquero. Bien. El ídolo millonario que falleció en el 2020 marcó una época en el fútbol argentino por su nueva forma de atajar y también por su uso de los guantes. Exacto, un ídolo en, en Argentina y por eso bueno, hoy se conmemora el Día del Arquero. Gracias él. a él. Gracias a él. Son como muy personajes los arqueros, ¿no? Tienen como una personalidad muy extravagante, como decías vos, muy extrovertida. Mira, yo soy arquero y bueno, bueno, a o ¡Ay,、no. feliz día entonces, feliz Nacho! Día. No nos、eh, dimos cuenta que era tu día. Bueno, el tema de arquero es un puesto muy importante porque se basa en que. Eh, si vos te das cuenta, cuando vos estás en el arco, vos ves todas las jugadas desde lejos.、Uh -huh. Entonces vos le podés indicar, o, o, o, o viste cuando los arqueros le gritan a los jugadores c e r r a t e a Brite.、Uh -huh. eh, como que el puesto de arquero es el más importante. A, a base del, del. Puede ser, viste, que todos dicen, no, el 10 juega como. Y es un equipo. Yo creo que todos los puestos tienen lo suyo, ¿sí? Porque el arquero solo no puede jugar, el 10 no. solo no puede jugar.、Obvio. Así que bueno, es un equipo. Obvio, pero a lo que me refiero es que él ve todo el panorama, pa, panorama del juego y sabe cómo. Tiene otra mirada, desde otro punto de claro, la cancha.、Eh, y una de las cosas que hay que corregir mucho es la, la seguridad en las manos,、eh, cómo guardar la pelota, porque si imagínate, si vos bajas d e s c o l g a r u n centro, no podés ir con las manos arriba b a j a n o te la tenés que guardar el pecho, porque si vos bajas las pelotas con la mano así, le pega al delantero o lo que sea y se. Sí, hoy en día hay muchas técnicas y, y ha avanzado mucho la práctica y el entrenamiento de los arqueros. Si vos、cual. te pones a pensar en, en los tiempos que Tamara estaba hablando del arquero, ¿cómo es? Carrizo. Carrizo. m i、eh, Ni guantes usaban. Claro, pero el tema que, si vos te pones a pensar hoy en el fútbol argentino y mucho europeo,、eh, las, el saque de volea, o sea, cuando sacan, antes sacaban así parados. Hoy en día le pegan cortado. Cortado significa que le das en diagonal hacia abajo para agarrar un efecto y vaya al jugador. Más lejos. No, no más lejos, sino para, para aprender a dar un buen, una buena volea, un buen saque. Nunca v i s t e no s é a Moyano,、eh, te puedo decir Armani, a el Dibu Martínez cuando le pegan así. Bien, sí, sí. Bueno, este, algo más, chicos, para agregar del día al arquero. Eh, ¿Cuál es tu arquero fa favorito? Bueno, mi arquero favorito es、eh, el Dibu, que bueno, salimos campeones. Ay, sí. Se atajó los penales en el final. Mirá que te como, la、Baja. gran frase que d ó para la historia. Sí, también、bueno. el, el Dibu. Bueno, muchos arqueros argentinos.、Eh, pero bueno, el Dibu es el actual y, y está en su mejor momento. Sí, ¿y el tuyo, Pame? Y a mí me gusta mucho el Dibu.、Eh, Me acuerdo que me gustaba Chiquito Romero cuando estaba en la selección y ahora está en Boca, así que lo, lo vemos bastante seguido acá en el fútbol argentino. Bueno, bueno gracias chicos por la información. Bueno, gracias f a m e Con esta temática del día del arquero,、eh, vamos a presentar la consigna del día. Nico, ¿qué pregunta le vamos a hacer a los oyentes? Consigna del día. ¿Cuál es tu arquero favorito? Bien. ¿Cuál es tu arquero favorito? Invitamos a todos los oyentes que respondan la historia de Instagram que Valentina ya,、eh, ya puso en las redes ¿sí? para que puedan contestar. ¿sí? Pueden ser arqueros de acá de Argentina, arqueros de, de otros países. ¿Cuál es tu arquero favorito? Continuando con nuestro programa de Radio Duc s h o w ahora Camila nos presenta noticias de la semana. ¿Qué nos trajiste para hoy de interesante, c a m i De la gripe. ¿Qué escuchamos? Influenza a el virus respiratorio de hoy que provoca fiebre alta y decaimiento en niños y adultos. La Guardia Médica está recibiendo. Muchos casos con síntomas de gripe A, pero también se ven cuadros de virus respiratorios y neumonías. Yo creo que, a base de todo lo que está hablando Cami,、mm. eh, algunas consignas que puedo dar son lavarse las manos, usar alcohol, no tomar frío o salir con el pelo mojado, estornudar tapándose con el codo, no compartir la bombilla d e l mate. Ventilar los espacios, tomar distancia, ir al médico y si estamos、eh, enfermos, evitar per,、eh, participar de lugares donde hay mucha gente. Claro, sí, cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, compañeros de trabajo, a la familia, ¿sí? a las personas que están con nosotros diariamente. ¿Qué más nos trajiste para hoy, c a m i Bueno, un, un evento para el fin de semana. Bien, te escuchamos. Del 14 al 16 de junio, en mal abrigo, se prepara la fiesta de Citru. En la fiesta vas a encontrar productos regionales, números, musicales y artísticos. Qué linda noticia nos trajiste, c a m i l a verdad. Muy buena. Te pregunto, c a m i v o s vas a ir a este festival? Sí. ¿Sí? Por eso nos invitas a todos. Sí. Buenísimo. Y queda en Malabrigo, está al norte de la capital, a 250 kilómetros. Ajá, bueno, hay que ir en auto o en cole para pasar un fin de semana en esta localidad. Gracias, Cami, por tus noticias. Vamos a la pausa con una canción. ¿Qué vamos a escuchar, Nico? Un level s i e e t Ajá, ¿cómo se llama el tema? Lo toco y me voy. De l a b e l s i e e t ¿Lo escuchamos? Sí. あるいは。 Y listos para continuar el programa, volviendo. Segundo、no、bloque, ahora nos acompañan Lauti. ¿Cómo estás, Lauti? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? María, ¿cómo estás? Hola, Nacho. ¿Cómo estás tú? Bien. Joaquín, ¿cómo estás? Bien, n Y Flor. Hola, Nacho. ¿Todo bien? Bien. Te cuento, Nacho, que ya tenemos las primeras respuestas de nuestra consigna del día. ¿Cuál es tu、eh, arquero favorito o preferido? Mechi nos dice que para ella n e r l y Pumpido, me parece que ahí tiran los colores un poco. Eh, Ochava Roma, acá de, nuestro、eh, operador Abelardo nos dice Dibu es Dios. Ani nos dice que Goicochea. Después Meli nos dice que Sergio Romero y el Dibu. Y Mili nos dice Cachorro Burián, fundamental en el equipo de Colón cuando salió campeón. Yo doy una opinión. Sí.、Eh, no sé si se acuerdan en el Mundial 2010. i k e r Casillas, arquero de España, en la final、eh, también tapó. Es, no es tan parecido, pero si vos lo ves, era un mano a mano igual que el Dibú. Y él se tiró igual parecido al Dibú y, y también quedó en la historia. Entonces, por eso en España es muy reconocido i k e r Casillas.、Uh -huh. Porque, ay,、ah, me acuerdo, f u e contra Holanda la final. La final. Y i k e r Casillas iban、eh, ganando, creo que cero, no me acuerdo muy bien. Y a los últimos minutos t a p a mano a mano, que es a Ángel Robben, que j u e g a en el Real Madrid muchos jugadores más. Y a, me puse a pensar, y es casi lo mismo que hizo el Dibu. El Dibu en la final de, de ahora, de Qatar. Pienso eso, que cuando al arquero le salen bien las cosas, es un genio. Y cuando. Le erra, le pifia, que bueno, termina en gol, es el peor del mundo. ¿Cómo o sea, podés estar en la gloria y, y en un partido después ser el peor del mundo? O sea, mira, el DU,、eh, i muchos arqueros hoy en día, va, los entrenadores de arquero, s como no sé, puedo decir Tuñón, Colón, Boca, cuando se llega a una final o una semifinal en, en ciertos c i r c u n s t a n c i a s sea, sea, sea Copa Sudamericana o Libertadores, o en todo el mundo, Eh, siempre, cuando se van a los penales,、eh, lo he visto porque he ido a la cancha y he visto:、eh, los entrenadores q u i e r o traer una tablet así c h i q u i t a para reconocer,、eh, para que aprendan dónde patea y todas esas claro, cosas. Claro, toda la tecnología puesta en el entrenamiento. Bien. Vamos a pasar a la próxima columna, ¿sí? hablando de, de este tema de los arqueros y de la consigna del día. Y llega María con sus noticias fascinantes. Hola, María, ¿cómo Hola, estás? Hola,、eh, Pame y mis queridos oyentes. Te escuchamos. Para el día de hoy, en noticias fascinantes, les traje el día del arquero. ¿Existen cuáles son las leyendas que le ganaron al dicho popular? En la cultura popular se menciona el día del arquero como un hecho f o t o g r á f o Que jamás sucederá, por ejemplo, te voy a pagar el día del arquero. Ustedes han usado esta frase, uy,、uh, miles de veces. Vos, vos no, vos, no sé. Mari, la has usado.、Uf. Por ejemplo, voy a estudiar el día del arquero, como vos decías, te voy a pagar el día del arquero, como algo que no va a suceder. O、Nunca. cuando vos estás peleando en el kiosquero decís, te voy a pagar cuando el día del arquero, claro. <ríe> bueno, gracias, Mari. No, gracias a ustedes, mi querido. Continuando con nuestro programa de Radio Show, ahora Lautaro nos trae la columna de Salpicado Noticias. ¿Qué nos trajiste para mí interesante, Lautaro?、Eh, bueno, hoy les traje nuevo unimiento de bulevar en frente a la estación Belgrano. ¿Qué pasó? Otro nuevo unimiento en la ciudad de Santa Fe por estos caños, y por tantos edificios que se están construyendo últimamente. ¿Y dónde Bueno, a, a, no es el único donde. No, es la 9 de julio en la Cancha Unión, en la 9 de julio en otros Urquiza. lugares. Urquiza. Urquiza también, muchos lugares. Por tanto, edificio intentado abrón, porque los caños son viejos y todo eso se hunde. O sea, digamos que por el cambio climático, por eso en la ciudad se hacen esos pozos de sufrimiento. Digamos que la ciudad se está uniendo, porque es como te di un ejemplo. Cuando construís, el piso es plano. Seguí construyendo encima, encima, encima, encima, todo ese peso que hay para abajo se hunde.、Claro. Por eso se rompen los c a r o s Por eso estaría bueno que, con tantos hundimientos en este último tiempo, Se、eh, s o、eh, las u c i o como... n e l autoridades y los encargados de, de habilitar estas superobras、eh, tengan en cuenta esto que está pasando, por seguridad de todos. Sí, pero cada vez no hay plata, no hay plata, estamos viviendo una crisis y, bueno, no hay obra pública, están a mitad de las obras. Todo un tema, es ¿eh? así. Igual yo pienso.、Eh... Ya, como, hay, como dice el a u t ó l o g hay socavones en varios lugares. Yo digo, ¿por qué no, no hacen mantenimiento en las calles? Porque, o sea, imagínate si va una persona, un bebé en un auto、eh, y se cae del piso. O sea, tienen、sí. que hacer mantenimiento. Lo、es、mismo、peligroso. pasó en el puente de, de Santo Tomé. Sí. Que también tenía socavones y es más, mi mamá que iba a trabajar.、Eh, Dice que desde que ella trabaja nunca hicieron mantenimiento, o sea, siempre igual. Eso es verdad, pero la nación no está mandando plata. También las rutas, como la ruta 11, la de s u t o m é no quiere mandar plata para reducir gastos. O sea, hoy por ejemplo, de otra vez con el, el tema de la leva, se la rechazaron otra vez y seguimos dando vuelta, o sea. Y en p a c t o de 25 de mayo, que nunca se va a hacer, es como da vuelta en la giratoria. ¿no? Bien, esperemos que por lo pronto no siga habiendo socavones en Boulevard Galvez. ¿Tenemos alguna otra noticia? Sí, e、eh, solsticio solano invierno será este jueves 20 de junio. El sol estará alejada, más, más alejada del sol de la tierra. Será la noche más larga y el día más corto del año. Muy bien, así que bueno, vamos a estar esperando este 20 de junio, el solsticio、sí, de invierno. De invierno, que es feriado. Parte. Gracias Lauti. De nada. Y ahora, Joaquín nos presenta su columna de clubes de fútbol argentino. ¿Qué club nos trajiste hoy, Joaquín? El Ñuve. ¿New l i t t l Boys? Sí. ¿Cuándo se fundó el club? El 3 de l o s y e m b r e 1903. ¿Y dónde está ubicado? Seguridad de Rosario. ¿Quién hoy en día es el técnico actual? Mauricio. r o d l í q u é f u t b o l i s famoso t a conoces? q u e hay u n o muy c c o o n i d o í g u e salió a h í m g u e z Rodríguez y n u e s t r o capitán l e o n Messi. ¿Cuál es el color de la camiseta? Rojo y lelo. ¿Y quién es el rival o el clásico que más se pelea? Rosario Central. ¿Y el apodo del club cuál es? Red Rosso. Muy bien. Eh, la verdad, que, que bueno, yo me, me gusta mucho la columna、eh, porque hay veces que gente no sabe o pregunta, y, y es bueno que se enteren de las cosas que van pasando.、Eh, yo, mira, de ni uno no sabía nada, hasta que hoy nos, nos dimos cuenta que nos faltaba Leo Messi, y ahí <risa> caí, me cayó la ficha. Porque bueno. Claro, Leo Messi se fue muy jovencito de, del club, entonces bueno, no alcanzó a jugar en primera y todo eso, pero bueno, fue parte y es hincha, partner, me parece. Hablando de eso, hay una película de Leo Messi que no muchos saben, pero bueno, Leo Messi cuando tenía 10, 11 años y era peticito、eh, por el problema que tenía,、eh, la abuela siempre lo llevaba al, al potrero de New e o r cuando no se había fundado toda la cancha. c u a n o era tipo un potrero, y su, supuestamente cuentan que、mmm, faltó un compañero y él era más chico que los que, los que jugaban. Y la abuela de Messi le, le dice al director técnico que lo conocía y eran amigos: m e t e l o m e t e l o a mi nieto que es muy bueno. Que esto. Y el, el señor cuenta:、eh, Es como un documental que, que lo metió s i e n d o más chico. Y, y la rompió. Y la rompió.、Sí. Y todos quedaron impresionados y así fue el pase de Newell a. Acá me pasan un dato de color de por qué le dicen、eh, leprosos a los de Newell. ¿Por qué se le dice?、Eh, en los años 20, o sea, hace muchísimo tiempo atrás,、eh, el Hospital Carrasco,、eh, las damas que trabajaban en este hospital, organizaron un clásico a beneficio para juntar dinero para los enfermos de lepra. Y bueno, el club Newells aceptó inmediatamente. Y el, club, el otro club de Rosario, Rosario Central, no rechazó la propuesta, no quiso participar de este beneficio. Entonces ahí le quedó el apodo. A los que sí participaron del partido a beneficio, Newells, los llamaron los leprosos. s í Y Rosario Central, como no quiso participar, no quiso jugar el clásico, fueron los canallas. Así que de ahí、Mira. vienen los apodos de estos dos clubes rosarinos.、Mira. Bien, bueno, gracias Joa por tu columna y la información de hoy. Antes de irnos a la pausa, Flor nos presenta el tema musical. Buenas noches. Les voy a comentar mi música. Él mató a un policía motorizado. La noche interna. Es una canción tranquila, como la noche me transmite paz y me gusta escucharla. salir a buscar と o d う lo que q u い e r o voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo todos escondieron ya bajo la noche eterna sé que el cosmos cuida だめあごしたのち、たのちしゃ。 a l e g r í a y listos para c o n t i n u a r programa. el Volvemos del corte, ya estamos en el tercer bloque del programa de hoy. Ahora también se suman Alan, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y Agus, ¿cómo estás? Bien, me alegro. Arrancamos este tercer bloque con la agenda cultural, una nueva columna que nos trae mucha información. ¿Qué nos traes para hoy, Alan?、Eh, le, les traigo tres eventos en, en la ciudad de Santa Fe. El primer evento es. Eh, el viernes 14 del 6 a las 21 horas, a i r b a d oficial vuelve a Santa Fe en el estadio cubierto del Club Unión. Entradas en venta, entradas anticipadas en venta, capacidad limitada. El segundo evento es Ezequiel Campa, sí pero no. Viernes 14 del 6 a las 21 horas, sí, pe sí pero no es el nuevo show de stand-up de Ezequiel Campa. Prepárate para reír sin parar. Lugar: Centro Cultural Roma. La dirección es San Jerónimo, 2673. Entrada, entrada anticipada s en venta, capacidad limitada. Y, y el tercer evento es, es para los, los amantes del K-pop, Cine a Cielo Abierto. El día 15 del 6 a las 15 horas, en la plaza 25 de mayo. Frente a la Casa de Gobierno, entrada libre y gratuita. Qué bueno. Muy bien, tenemos tres propuestas bien distintas para、sí. que podamos elegir y, bueno, y disfrutar de estos eventos. Gracias. Bueno, bueno. Recetas de a g u s ¿Qué receta nos trajiste hoy? Torta, naranja y zanahoria es. Mirá qué, qué raro esta mezcla de frutas y verduras. A ver, te escuchamos. Ingredientes: tres huevos, 300 gramos de azúcar, ralladura de un jugo de naranja, zanahoria rallada y 50 milímetros de aceite, 300 gramos de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Bien, esos son los ingredientes que necesitamos. Ajá. ¿Nos contás el paso a paso? En un bol i n c o r p o r a r el azúcar, el az... los huevos y la ralladura y e l j u g o de naranja. En él a g r e g a r la zanahoria rallada y procesada. En el otro recipiente m e z c l a r la harina y el polvo, polvo de hornear y a g r e g a r los ingredientes secos y m e z c l a r con espátula. Preparar en el molde con aceite y harina y volcar la preparación a 45 minutos a p r o x i m el tiempo. ¿Sería? ¿Tenés algún agu tips? Les dejo un agu tip. Ponerle chip de chocolate para que quede un poco más sabrosa. Para mí, ese, ese toque de chip de chocolate es todo. Bueno, gracias, Agus. De nada. Y Lenol b e r n a b é u Bizarra, Emilia, Nicky, Nicole y Neopistea acompañaron a Duki en una de las noches más especiales de su carrera. Polémico apareció un video de Santiago de Moro destrozó destrozado a Mirtha l e g r a n me cae mal. Nacho confesó el vínculo cimental. Que m a n tienes con Coti, no estamos viendo. Lola Becerra reveló la fuerte amenaza que recibió de Manu Ursera, el marido de Nicole Neuma. n s a b r i n a de Gran Hermano 2024 realizó un polémico posteo en medio de los rumores de infidelidad a Alan. Lucila, la tora de Gran Hermano, y BM se reconciliaron. Matías Alele propuso casamiento a su novia. En plena ceremonia de los Martín Fierro Federal. El regreso más esperado, Paul McCartney vuelve a la Argentina. a v a m o s En este tercer bloque lo vamos a hacer, le vamos a hacer una entrevista a Lore, referente de c a i r o s para preguntar por la feria. Hola Lore, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por respondernos. No, es un gusto. Me encanta estar al aire con ustedes. Bueno, ¿dónde es la feria, esta famosa feria en la que vamos a, a participar? Bueno, les cuento. Se llama La Feria en el Predio y. Que realizan el predio ferial de acá en la ciudad de Santa Fe, que queda en Cárcelas Vieras al 2800. Bien, ¿quién organiza esta feria? Esta feria la organiza la Subsecretaría de Economía Social de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y a nosotros nos convoca el área de discapacidad de la MUNI. Bien, nosotros somos el centro de día c a i r o s Ocupacional. c a i r o s ajá. Bien, ¿y qué productos se pueden encontrar en esta feria? Bueno, nosotros tenemos el stand de c a i r o s donde llevamos los productos que se realizan con los jóvenes:、eh, productos del espacio de cocina, que tenemos p i s e t a s comunes, p i s e t a s integrales, cepas integrales、eh, de batata y de membrillo, pasta f r o l a integral de batata y membrillo.、Eh, tenemos e l taller de jardinería y huerta nuestras plantitas aromáticas y para decorar nuestra casa. Los jóvenes que llevan sus microemprendimientos. ¿sí? Este viernes vamos a estar pre pre presentando a l m a j o r e s de maicena, p a n c a s e r o bubines, tortas fritas. También tenemos jóvenes que realizan artesanías,、eh, pulseras, llaveros, artesanías en t e l a como mantelitos, moza pavas, organizadores, monederos. Así que tenemos una variedad de productos que presentamos desde el stand de Cairo. Y después hay otros eh, artesanos eh, que bueno, venden、eh, desde miel, productos artesanales,、eh, saumerios, alimentos, frutas y verduras. Así que es bien variada la feria. No se la pueden perder, pueden aprovechar para los regalitos del Día del Padre. Sí, eso nos dijeron que este viernes va a estar apuntado el Día del Padre. Así que, bueno, si todavía no compraron los regalitos, van a poder acercarse hasta el p r e d i o ferial y, y, bueno, y a i r los regalitos para el domingo. Bien,、eh, antes de despedirnos, Lore, vamos a recordar a los oyentes qué día y en qué horarios está la feria. Bien, se realiza los días viernes de 9 y media a 13.30 de del mediodía. Bien, en el predio ferial. En el predio ferial de la ciudad, en Calle Las Heras al 2800. Así que los esperamos este viernes para que vayan a visitarnos, que vamos a estar、eh, con el Centro Cairo. Bien, ahí estaremos y ojalá que nuestros oyentes se puedan acercar y, y conocernos un poco más. Gracias. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Nos vamos a la pausa. Flor nos va a presentar un tema. Para hoy le elegí mi c a n c i ó n f a v o r i t a siempre lo escucho. Es Duki. Él se llama Goteo,、Él、es un rapero argentino muy conocido que salió en Quinto Cascalón y ganó toda la batalla de Freestyle. ¿Lo escuchamos?、Yeah. s <coughs> ピンポンと見せ o の e ピンポンと見せるのに、ピンポンと見せるのに、ピンポンと見せるのに、ピンポンと見せるのに、ピンポンと見せるのに、ピンポン n 見せるのに、ピンポンと見せるのに、ピンポンと見せる s に、ピンポンと見せるのに、ピンポ s と見せるのに、ピンポ e と見せるの es ンポンと見せるのに、ピンポンと見せるのに、ピ e s ンと見せるのに、ピンポンポンと見せるのに、ピンポンポンポンと見せるのに、ピンポンポンポンと見せ n のに、ピンポン e ンポンポンと見せるのに、ピンポンポンポンポンと見せる o に、ピンポンポンポンポンポンポ トンボのクラブ、シャラバーエネ トイ o が好きな o s ピンポ o と見ない、ピピンポンと見ない、ピンポンと見ない、ピピンポンと見ない、ピピンポン u 見ない、ピンポンと見ない、ピンポンと見ない、ピンポンと見な o ピンポンと見ない、ピンポン d 見ない、ピンポンと見ない、ピンポンと見ない、a ンポンと見ない、ピンポンと見ない、ピンポン n 見ない、ピンポンと見ない、d ンポンと見 a い、ピンポン s 見ない、ピンポンと見ない、ピンポンと見ない、ピンポンと見ない、t ンポンポンと e ない、ピン d ンポンと見ない、ピンポンポンと見ない、ピンポンポンポンと見 e s ピン n ンポンポンポンポ o ポン e ンポンポンポンポンポ o ポ r ポンポンポンポンポンポンポン Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa continuando. Con nuestro cuarto bloque, ahora Guillez nos va a compartir el clima de estos días. ¿Cómo van a estar los climas estos días,、eh, Guillez? Miércoles 12 de junio, soleado, máxima 29 grados y mínima 21 grados. Jueves 13 de junio, nublado, máxima 29 grados y, y mínima 19 grados. Viernes 14 de junio, tormenta dispersa. Máxima 23 grados y mínima 13 grados. Sábado 15 de junio, soleado. Máxima 22 grados y mínima 13 grados. Domingo 16 de junio, lluvia. Máxima 18 grados y mínima 11 grados. Bien, seguimos con este calorcito y un poco de lluvia、sí. para el fin de semana. Bien, gracias por la información. Nos vamos、eh, a despedir ya, pero antes los saluditos. Le mandamos un, un feliz cumpleaños que fue ayer de h o r a c i o y de Franco. Le mandamos un saludo. Alfredo, que no s puede venir.、Uh -huh, También. También. Bueno, a todos los compañeros de c a i r o a la las 26 profesionales. Este e miércoles, hoy es cumpleaños de Brenda. Así que feliz cumpleaños, te q u i e r o mucho, Brenda. Bien, bueno, nos despedimos hasta la semana próxima. Chao. Chao, chao. Chao, chao.、Oh, chao.、No. Chao. Yo le s digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papa s frita s y good show. g r a c i a